Para recorrer esta travesía con nosotros, comunicate al cuatro cinco dos tres cero siete cuatro. Hace se... dos días se cumplieron 10 años de la muerte del tecladista, compositor, arreglador, músico de primerísimo nivel, Joe s a g w i n u l que ocurrió el 11 de septiembre del 2007. Y nosotros lo recordamos la semana pasada y hoy lo vamos a hacer, pero de manera indirecta, fundamentalmente porque primero vamos a difundir. Eh, o vamos a terminar de difundir el nuevo disco del bajista camerunés Etienne Bapé, p un músico que, p a s a d o los 50 años, se afirma como uno de e s o s grandes instrumentistas de la actualidad y que desde hace ya mucho tiempo está trabajando con John McLaughlin y su Cuarta Dimensión. y Dieron el año pasado en Buenos Aires un show. Bueno, verdaderamente majestuoso, pero no solo trabaja con él, sino que es un músico muy requerido y ha estado, entre otros, con Bill Evans, con Robin Ford, con, bueno, con todos los grandes artistas de la actualidad. Y también tocó con el s a g u e l Syndicate, así que esta es la primera referencia que hacemos a, al amigo Joe. El disco nuevo de Tien Ma Fe se llama ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? Y está con su nuevo grupo que se llama Los Profetas, una banda realmente increíble, multicultural, podríamos decir, que incluye entre sus músicos a figuras muy poco conocidas por estas latitudes: Kristof Cravero en los teclados, Clement Janinet en el violín, Nicolás v i c a r o en la batería, Anthony j a m b o n en la guitarra, Arno de c a s a n o v a en la trompeta y h Erbe b é Gurdi Kian en el saxo tenor. Es una joya el disco, les recomiendo que lo escuchen. Los temas elegidos se llaman Mong Lady y luego una composición que tiene que ver con su Camerún natal, algo así como Musanga Naná, en la que justamente el bajista también canta. s e e Oh oh, o h Etienne Bapé p y Los Profetas, el disco se llama How Near, How Far, y los temas eran Man Lady r e c i é n Musango Nahua. Que de alguna manera estamos homenajeando también de manera indirecta a Joe Sawinul, porque lo que vamos a pasar ahora es el nuevo disco de Scott Kinsey. Seguramente ustedes lo recuerdan porque, bueno, formó parte de la agrupación Tribal Tech, esta agrupación liderada por el guitarrista Scott Henderson y, por supuesto, por Gary Willis. Y es un músico que, digamos, es. No es de Los Ángeles, en realidad nació en un pueblito muy chiquito llamado Huoso,、eh, pero bueno, básicamente se lo conoce por el trabajo en el área de Los Ángeles, al margen de haber hecho, por supuesto, como la mayoría de los músicos que están dentro de este terreno, una carrera importante en Berkeley. Es además un sesionista y un productor,、eh, y dentro de esa carrera de productor, bueno, le tocó producir a Joe s a g w i n u l Le produjo Faces and Places, y de alguna manera, como retribución, Sauer le produjo su primer disco del 2006, llamado k i n e s t h e s i c s en Europa. Por supuesto que bueno, no se quedó solamente con este trabajo, al margen de tener una relación muy intensa con Sauer, a quien realmente admiraba, es una especie de, de hijo este, pródigo en algún punto. Él además ha estado trabajando y grabando algunos artistas de primer nivel: n o Philip Ballet, Joe Walsh, James Moody, John s c o f i e l d Gonzalo Rubalcaba. Digamos e es un productor con mucha trayectoria. El disco nuevo se llama Near Life Experience y digamos que es un material que incluye. Digamos, un contenido multietnico, multicultural, porque en realidad se grabó en Marruecos y hay algunas pistas grabadas en Los Ángeles y la participación de una enorme cantidad de músicos, muchos de ellos absolutamente desconocidos por estas latitudes y otros,、eh, bueno, bien conocidos. ¿no? Adrián Ferro, Matthew Garrison, Jimmy e a r e en el bajo, s i m u s Blake en saxotenor, Gerjo Borlai en la batería, igual que. Cyril Atef f y Kirk Covington, otro viejo conocido de Tribal Tech. Eh, bueno, m i c h、eh, e l l a n d ó en la guitarra. La lista sería muy larga, no tenemos mucho tiempo. Disfrutemos de los temas Inner City Blues, es una composición de Marvin Gabe de los años 60, en una versión bastante particular. Y luego un tema que sí tiene que ver con esta cuestión de reflejar las calles de Marruecos. De Marruecos, bien digo, y de algunas ciudades del interior de aquel país. We'll be right you y e a h Todd Kinsey, su nuevo disco se llama Near Life Experience y del mismo acabamos de compartir dos temas. El primero de Marvin Gabe se llama Inner City Blues. Si buscan los discos del 60 de Marvin Gabe, allí lo van a encontrar, es un clásico. Y luego, Calles, de, insisto, este n o v í s i m o material que no en vano es una especie de continuidad musical de la obra de Joe Sagunel. Digo, no en vano. También Scott Kinsey es el conductor de la llamada s a g u i n i l Legacy Band.